El Ente Nacional de las Comunicaciones reconoció oficialmente que se queda con casi 13.000 millones de pesos que corresponden a los medios comunitarios. Se trata de dinero que recaude el organismo y que debe ser destinado al Fondo de Fomento Concursable establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los medios comunitarios venían denunciando esta situación y reclamando esos recursos y ahora el ENACOM lo reconoció oficialmente al tener que responder un pedido de acceso a la información pública presentada por el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan De Luz. Escuchamos lo que decía el referente de Farco al Informativo Nacional. Hice varias varios pedidos de información, pero la central ya finalmente qué había pasado con la recaudación que debía ir por ley a los medios comunitarios de la República Argentina desde el año 2023 hasta ahora. Finalmente esta respuesta llegó y eh, primero hay que decir que confirman algo que nosotros ya veníamos diciendo eh, y los números coinciden con los que nosotros veníamos diciendo públicamente también. Son 12.850.000 millones de pesos los que eh, el ENACOM ha recaudado desde fines del 2023 hasta hoy eh, y que los tiene guardados. Y responde, aparte que no ha gastado ni un solo peso de toda esa plata, lo cual es una clara violatoria de la ley porque eh, esa plata debería haber sido llamada a concurso público durante todo el periodo 2024 y durante el periodo 2025 y reitero, cero pesos de lo devengado hasta ahora. Eh, así que, bueno, esta confirmación oficial, por primera vez, de esta manera, con un NACOM intervenido, es, es importante porque jerarquiza un poco lo que nosotros veníamos diciendo. Lamentablemente, igual sigue siendo una malísima noticia, ¿no? El presidente de Farco, Juan de Lu apuntó al interventor de ENACOM, nombrado por Miley, Martín Osores, y también al director nacional de Fomento y Desarrollo del organismo, Mauricio Franco, como los funcionarios responsables de retener ilegalmente estos casi 13.000 millones de pesos que se recaudaron y que deberían ser destinados por ley a los medios comunitarios. Lo establece la Ley Nacional 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos que el ENACOM sí ha intervenido, esto fue por decisión de Javier Milei, así que las dos máximas responsabilidades hoy que deberían seguir rindiendo cuentas sobre este tema es el, el interventor del ENTE, que es este Martín Osores, y Mauricio Franco, que es el titular del área de fomento. Eh, además, también, Pepe, dejarme decir que lo que ellos confirman en este pedido de acceso de la información pública es que no habrían podido llevar adelante los Fomeca porque, eh, según el decreto 8924 el que ellos nombran, que es el decreto de intervención del ENACOM, Pero el, el decreto original, porque ya pasó un año y medio de gobierno y la intervención de NACOM iba a ser por seis meses, lo volvieron a prorrogar por seis meses más, la volvieron a prorrogar por seis meses más. O sea, vivimos de prórroga en prórroga eh, y vuelven a citar que por ese decreto y por la facultad de ese decreto ellos no pudieron hacer los planes mencionados para llevar adelante la política. Eh, ¿cuánto tiempo más? Es la pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo más? Y no es una cuestión de que nosotros no queremos esperar, o es un problema de paciencia de ninguna manera, es un, un tema que vos cuando estás a cargo del Ejecutivo tenés que llevar adelante las políticas de gestión que las leyes sostienen y después, bueno, las decisiones sobre ellas que cada cual puede puede tomar. Pero acá ya hay un año y medio de dilación de la ley, este estamos frente a una, una, una gravedad... Eh, Realmente inusitada, ¿no? Porque aparte en este periodo de excepción pública ellos eh, dicen en el cierre que están trabajando en nuevos proyectos FOMETA. O sea, como si hubiese una suerte de interés o una suerte de, bueno, esperen que vamos a lograrlo. Bueno, el gobierno ya ha transcurrido una una gran cantidad de tiempo, ha evaluado la política general de NACOM y ya debería estar haciéndolo. La verdad que, es bueno, es un escándalo. Juan Delu, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y desde Farco y otras redes de medios comunitarios, se va a continuar con los reclamos para que se liberen esos fondos retenidos ilegalmente por el ENACOM, tanto para el pago de deudas anteriores al año 2023, como para el llamado a nuevos concursos de este fondo de fomento del ENACOM. Los reiterados pedidos de audiencia no han sido respondidos y lo mismo pasó con las cartas documento enviadas por radios integrantes de Farco de distintos puntos del país. Los funcionarios podrían enfrentar consecuencias penales por su conducta ilegal. El ministro de Salud, Mario Lugones, no concurrió al Congreso hoy para dar explicaciones sobre la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tanto Lugones como el nuevo interventor de la agencia, Alejandro Vilches, fueron invitados a un plenario de las comisiones de salud y discapacidad de la Cámara de Diputados, pero decidieron no presentarse. Distintos bloques opositores planean realizar numerosos pedidos de informes al gobierno sobre el ajuste en discapacidad, el recorte de pensiones, la falta de aumento de los aranceles, entre otros puntos. También van a intentar aprobar la interpelación a los funcionarios para que sean obligados a dar respuesta a las preguntas de los legisladores. De haber concurrido tanto Lugones como Vilches, deberían haber respondido también sobre la denuncia por COIMAS en la Andís. No se presentaron el Ministro de Salud y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad a dar explicaciones al Congreso. Vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí, mientras el municipio avanza con el plan de obras en las plazas, feriantes y manteros están reclamando un espacio público donde instalar sus ferias, que fueron cerradas al no llegarse a un acuerdo. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. En La Plata, feriantes y manteros le reclaman al intendente Julio Alac que habilite un espacio público al aire libre en condiciones para que puedan seguir trabajando. El gobierno local de Unión por la Patria avanza con su plan de obras y remodelaciones de plazas. En un año y medio se hicieron tres plazas prácticamente nuevas. La cuarta obra de este estilo será en lo que se conoce como el Parque Saavedra. Ese lugar se convirtió en una gran feria que reunía a trabajadores que fueron desplazados de otras plazas. Sofía es una de las trabajadoras que insiste en una solución para todos los feriantes escuchemos lo que decía en diálogo con Radio Futura todos ellos terminaron en Parque Saavedra los que no nos adherimos, como es mi caso uh -huh. más los compañeros que se adhirieron al no vender volvieron a salir a las calles y donde terminaron todos ellos en Parque Saavedra claro. a eso sumale sumale a la cantidad de familias que en el transcurso del año pasado y este año se quedaron sin trabajo sí, sí. o familias que ganan el sueldo mínimo y no les alcanza, fueron a tirar manta, jubilados sí, sí. porque tenemos mucha gente jubilada mm, que no les alcanza bien. la jubilación mínima no cubren los medicamentos, terminaron en plazas Saavedra madres de familia que cubren solamente los gastos de los chicos con la manta, mm. eh, o sea en el universo de los manteros del Parque sí. Saavedra, alrededor de 1.500. Según denuncian los feriantes, unas 1.500 familias componen la Feria del Parque Saavedra, donde se vende ropa, zapatillas, alimentos, productos para el hogar, artículos escolares y plantas, entre otros productos, para costear los gastos diarios y poder llegar a fin de mes. Sí. Ahora, nos echaron, nos desalojaron, sin embargo no cumplió su promesa de poder trabajar hasta mediados de octubre y tampoco cumplió con la promesa de la reubicación. Sin embargo, el gobierno cerró el parque y desalojó a los feriantes de forma violenta. Aparte denuncian que no hubo un acuerdo con todos los trabajadores para buscar una solución al tema. Primero, el gobierno prometió mudarlos a un predio cerrado, pero los trabajadores rechazan esta propuesta porque aseguran es un lugar alejado en malas condiciones. y e inseguro. Mientras tanto, los trabajadores piden un lugar seguro para instalarse y preparan una nueva movilización para este jueves y visibilizar el reclamo. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco. Vamos ahora a Córdoba, porque en medio de las políticas de ajuste y maltrato a las personas con discapacidad del Gobierno Nacional, en la localidad de Villa Ciudad Parque, se puede acceder a una capacitación laboral en cultivo de hongos comestibles, justamente destinada a esta capacitación a personas con discapacidad. El informe de nuestro compañero Marcelo Walter, desde la radio comunitaria El Brote. Ante la desidia del Gobierno Nacional por los más vulnerables, La Comuna de Villa Ciudad Parque, con el apoyo financiero del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, inició una capacitación laboral en hongos comestibles para personas con discapacidad. El curso consta de dos clases semanales y con una duración de cuatro meses para mayores de 18 años, y se trata del cultivo, siembra, aumento de su valor agregado en comidas y aprendizaje sobre su comercialización de la especie guírgola, muy apreciada por sus beneficios nutricionales. La directora de Salud de la Comuna, Yanina Filippo, resalta las bondades de este emprendimiento. Hay una participación de alrededor de 18 personas. En este contexto donde en la discapacidad está en emergencia, es muy importante destacar el acompañamiento de este tipo de políticas que piensan en la gente. La problemática de la posibilidad de trabajo para personas con discapacidad es un tema cada vez más grave. Es una preocupación en los profesionales que trabajamos con discapacidad porque los pibes terminan la escuela y quedan muy desamparados. En momentos así, tener un programa provincial que impulse el trabajo con la discapacidad está buenísimo, hay que valorar este tipo de políticas, no es lo mismo un gobierno que apoya a otro que no apoya, ...que quiere vetar todo... ...así que hay que poner en valor... ...este tipo de políticas... ...yanina además... ...detalla las características de la labor... ...y lo que se logra... ...al integrar a las personas con discapacidad... ...mediante este tipo de programas... ...sale del Ministerio de Desarrollo Humano... ...y busca fortalecer... ...mediante un apoyo económico... ...proyectos que... Eh, ...trabajan con la discapacidad... ...nosotros armamos un proyecto... ...en este caso... ...cultivo de hongos... ...estamos cultivando círgolas... ...es una producción fácil... ...muy posible de llevar adelante... ...y bueno... ...con los recursos que nos dio... En el ministerio pudimos armar todo un espacio para el cultivo de honvos. eso contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente, posibilita el acceso a derechos como es el laboral, promociona independencia, La vida en comunidad, que es algo también que a las personas con discapacidad les cuesta un montón. La posibilidad de trabajar en grupo no y conocer a otros. Es un proyecto que nos genera mucho desafío, pero estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas personas, así que es muy gratificante. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria del Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba. Información deportiva en el noticiero de Farco porque el argentino Valentín Perrone cumple una temporada histórica en las divisiones formativas del Mundial de Motociclismo. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Podio para el hispano-argentino Valentín Perrone en la categoría Moto 3, la división menor del Moto gp El argentino de 17 años debutante en esta divisional cerró un fin de semana histórico con el segundo lugar en el Gran Premio de Hungría, ya que alcanzó los 92 puntos en la temporada y se consolida como referencia en el Top 10 del campeonato. Con este resultado escala posiciones en el torneo general y se ubica séptimo en la progresión del campeonato, elevando 5 posiciones a su carrera anterior a Hungría, con un total de 92 unidades a bordo de una KTM. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde el Libre Radio Comunitaria de Rosario visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahullo la radio comunitaria del pueblo